¿Alguna vez usted deambula al azar hacia algún destino en lugar de planear su ruta? Eso tal vez sirva cuando vamos de vacaciones, pero no sirve en una rutina programada ni tampoco en nuestras vidas espirituales. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah les presenta a los creyentes el reto de ser proactivos en cuanto a permitir que Dios los transforme y a no conformarse a los estándares del mundo. El doctor Jeremiah presenta dos agentes de cambio que renovarán nuestras vidas y nos ayudarán a cumplir la voluntad de Dios. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje: Nunca pensé que vería el día cuando cambiar de parecer podría salvarle la vida. Como usted sabe, Usted necesita que su vida sea salvada de una cultura que está alejándolo de raíces sólidas. La única manera en que esto puede suceder es si usted actúa de manera proactiva. Eso significa que hay algunas cosas que usted puede hacer. Es interesante que estos dos versículos de la carta a los romanos mencionan exactamente lo que necesitamos hacer como pueblo de Dios a fin de no conformarnos al mundo en que vivimos. Volveremos a ese mensaje en unos momentos. En la parte final de la lección final de la serie, nunca pensé que vería el día. Queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y animarnos durante la transmisión de esta serie de mensajes al proclamar esta información importante. Pensamos que esto es realmente importante para nosotros como nación y como pueblo de Dios. Confío en que Dios lo haya usado para abrir sus ojos y motivarlo de maneras que tal vez no hubieran sido posible si no hubiéramos hecho esto. Así que gracias por su respaldo y por sus maravillosos correos electrónicos y cartas y estímulo. Ahora, de nuevo, abramos nuestra Biblia Romanos, capítulo 12, y concluyamos nuestra serie con este pensamiento. Nunca pensé que vería el día cuando cambiar de parecer podría salvarle la vida.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 Alguien me preguntó hace unos años, ¿qué es lo que hace usted, Jeremiah? Le dije, estudio la palabra de Dios, predico la palabra de Dios, grabo la palabra de Dios, preparo programas de televisión de la palabra de Dios, escribo libros acerca de la palabra de Dios, hacemos grabaciones de la palabra de Dios, producimos discos compactos de la palabra de Dios y ahora ponemos la palabra de Dios en la internet. Toda mi vida tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Es lo único que Dios nos ha dado que nos ayuda a atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. Soy obstinado en cuanto a la palabra de Dios. No dedico mucho tiempo a hacer alguna otra cosa. Simplemente enseño la palabra de Dios. No hay ninguna bendición en las palabras de David y Jeremiah, pero hay una bendición integral en la palabra de Dios. Dios dice que Él nunca permitirá que su palabra vuelva a él vacía, así que yo me concentro en la palabra de Dios. Es asombroso. Cuando uno hace eso por un largo periodo de tiempo, puede mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho en la propia vida de uno y en las vidas de las personas a quienes la palabra de Dios ha tocado. Ahora bien, esto es lo que sucede. Así es como este proceso de renovación tiene lugar. En primer lugar, hay dos agentes. El Espíritu Santo... Y la palabra de Dios. El Espíritu Santo, se nos dice, es el agente renovador. Tito 3:5 dice: Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amigo y amiga, usted no puede llegar a ser cristiano sin el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es imposible. Usted tal vez no sepa todo lo que sucede, pero toda persona que llega a ser cristiana genuinamente se lo debe a dos agentes. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y comprenda esto. Usted no puede renovar su mente sin el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento se encuentra con frecuencia este tema. Efesios 4.23 dice, «Y renovaos en el espíritu de vuestra mente». La palabra de Dios se recibe al escuchar la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, la palabra de Dios penetra en nuestro sistema y empieza a renovarnos. Cuando yo estaba atravesando mi propia experiencia en el cáncer, los médicos se alistaron para hacerme un trasplante de células madre. A fin de hacer esto, tuve que atravesar un proceso que llaman poresis. Tuve que ir al hospital y ellos me aplicaron un fármaco que hace que mis células blancas se multipliquen. Luego me insertaron un catéter en una vena Y sacaron la sangre por ahí, la hicieron pasar por una máquina y luego la volvieron a insertar en otra vena. Algo parecido es lo que ocurre en la renovación de la mente. Cuando usted empieza a bombardear en su mente la palabra de Dios, ella empieza a expulsar lo que ya está ocupando ese espacio. Entra en su mente y por el poder del Espíritu Santo se mueve por su sistema. Una parte de las cosas que solían ocupar ese espacio, el poder de la palabra de Dios las expulsa. De repente usted se despierta un día y empieza a darse cuenta, estoy pensando en cosas diferentes a las que solía pensar. Eso es la renovación de su mente. Un psiquiatra muy famoso escribió, «El estudio bíblico ha desbaratado mi vida y la ha vuelto a hacer. Esto es decir que Dios, por su palabra, lo ha hecho así». Si pudiera escribir un poema al respecto, lo haría. Si pudiera cantar en el papel, inundaría su alma con las melodías gloriosas que expresan lo que he hallado. No puedo exagerar porque no hay expresiones que sean majestuosas lo suficiente para contar la gloria que he visto. O el asombro de hallar que yo, un hombre neurótico e inestable, de edad mediana, tenga mis pies firmemente plantados en la eternidad y aspire al aire del cielo. Y todo esto me ha sucedido mediante un estudio cuidadoso de las Escrituras. Así es como funciona. Dos agentes, el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Luego tenemos dos acciones, de afuera para adentro y de adentro para afuera. ¿Cuál es la acción de adentro para afuera? Ya hemos hablado de eso. Es la palabra de Dios que entra de afuera a su sistema. La palabra de Dios entra a su vida y esa es la acción de afuera para adentro. Pero, ¿qué tal la acción de adentro para afuera? Eso también es importante. Hay una acción de adentro para afuera. Y permítame decirlo de esta manera. Si usted ingiere, por así decir, la palabra de Dios y no ha preparado su corazón para recibirla, Si Dios no ha hecho su obra para arar el suelo endurecido de su alma a fin de que esté dispuesto para recibir la palabra de Dios, entonces nada sucede. Pero quiero decirle que la Biblia va a hacer esto. Y si usted permite que Dios le dé una actitud sumisa hacia su palabra, esa acción externa de su palabra entrará y lo agitará por dentro hasta que usted se ha hecho una nueva persona. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Segunda a los Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es disciplina rigurosa. ¿no? Alguien dice, pues bien, pastor, todo marchaba bien para mí hasta que llegamos a esa parte. Eso quiere decir que tengo que hacer algo, ¿verdad? Tengo que leer la Biblia. Alguien me dijo en una ocasión que uno de los problemas del cristianismo es que es un asunto tan diario. No es eso cierto. No es algo semanal. No es de domingo a domingo. Es día tras día. Y esa es disciplina rigurosa día tras día. Lo que Dios usa para hacernos lo que debemos ser. Mi hermana ya se jubiló como entrenadora de baloncesto universitario. En cierta época trabajó para un famoso entrenador que tenía ciertas características que a muchos les encantaba criticar. Pero mi hermana siempre la trató en forma amable. Un día ella me dio algo que él había escrito y que era el secreto de su dedicación al entrenamiento de baloncesto. Este famoso entrenador define la disciplina de esta manera. Disciplina es hacer lo que hay que hacer. Hacerlo cuando hay que hacer. Hacerlo lo mejor que pueda hacerlo y hacerlo de esa manera cada vez que se le hace. Ahora, permítanme hacerles una pregunta, amigos y amigas. ¿Qué sucedería... si aplicáramos ese sencillo principio de disciplina a nuestro estudio de la palabra de Dios. Disciplina es leer la Biblia cuando hay que leerla, leerla como necesita leerla, leerla lo mejor que pueda leerla y leerla de esa manera cada vez que la lee. Usted dice, pues bien, yo no soy una persona muy disciplinada. Empiece mañana con un versículo y diga, Dios, haz que este versículo fluya en mi sistema y saque algo que no debe estar ahí. Dios empezará en su corazón el proceso de renovación. La Biblia dice que debemos hacer esto para ser transformados en nuestras vidas. Ahora bien, este versículo de Romanos 12.2 termina con unas cuantas maravillosas y alentadoras promesas. Si permitimos que esto suceda. Si tomamos esta decisión radical y tomamos esta determinación racional y adoptamos esta disciplina rigurosa, habrá una demostración de rutina de nuestras vidas. Noten lo que dice. Hacemos esto para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Primero, usted sabrá la voluntad de Dios. ¿Cómo puede usted comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? No se hace en el vacío. Lo hace mediante la renovación de su mente por la enseñanza de la palabra de Dios y el procesamiento de la palabra de Dios en su corazón. Conforme usted hace eso y se vuelve un proceso, usted empieza a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabía usted que si queremos conocer la voluntad de Dios, Él nos mostrará cuál es esa voluntad? Juan 7.17 El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. ¿Sabe por qué no sabemos la voluntad de Dios? Porque tenemos miedo de conocer la voluntad de Dios, entonces tendríamos que hacerla, ¿verdad? Recuerdo que en mi juventud yo no quería entregarle mi vida por completo al Señor porque estaba absolutamente seguro de que acabaría en África como misionero. Eso fue lo que se me enseñó y yo no quería ir a África. Eso estaba muy lejos de casa. Pero quiero decirle algo. Cuando usted se mantiene en la palabra de Dios y le pide a Dios que le ayude a ser fiel en hacer esto, usted llega a la conclusión de que sabe en su corazón cuál es la voluntad de Dios. Usted sabrá la voluntad de Dios. Pero las cosas se ponen mejores. Después de aprender la voluntad de Dios, usted pondrá en práctica la voluntad de Dios. Como dice otra versión del pasaje, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo lo comprueba? Lo pone en práctica. Lo hace. ¿Cuántos saben que cuando se da un paso en dirección a Dios, cuando Él le dice a uno lo que quiere que haga y se hace, inevitablemente Él demostrará y afirmará eso en su vida? Eso ha sido cierto verdad en mi vida. Cuando Dios me llamó a predicar, yo estaba en el último año de la universidad. Yo ya había puesto toda mi vida por escrito y en papel. Yo ya sabía lo que yo iba a hacer. ¡Sépalo! Yo era un locutor de radio. Yo iba a ser una personalidad de radio. Iba a estar por la radio tocando discos y en ese tiempo yo estaba trabajando en dos estaciones de radio. Entonces el Señor se apoderó de mi corazón y me llamó a servirle. Me entusiasmó el saber que Dios quería que yo fuera predicador, pero me sentí... Muy triste, porque de corazón me encantaba la radio y sabía que eso se había acabado. Yo estaba en dos diminutas estaciones pueblerinas cuando no estaba sirviendo al Señor de todo corazón. Le entregué mi corazón al Señor y la Biblia dice que cuando uno se entrega de esa manera al Señor, Él le da a uno los deseos del corazón. Yo tomé lo que pensé que iba a ser una resta y el Señor No simplemente lo sumó, sino que lo multiplicó. Quiero decirle que cuando se pone la confianza en el Señor y confía en que Él le va a mostrar su voluntad y Él le indica a uno su voluntad, no solo que se aprende la voluntad de Dios, sino que se pone en práctica la voluntad de Dios. Como saben, nuestros programas de radio, tanto en inglés. como momento decisivo en español, se transmiten por centenares de emisoras por todo el mundo. Y este es el pensamiento final. A fin de cuentas, usted amará la voluntad de Dios. No es eso verdad. Es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O como lo dice otra versión, la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué tal describe eso una buena vida? ¿Cómo te va? Pues bien, déjame contarte mi vida. Mi vida es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que haces, Jeremiah? Simplemente estoy viviendo la voluntad de Dios. Esto es lo que he aprendido con el correr de los años. Que la voluntad de Dios para nuestra vida es más emocionante, más retadora, más entusiasmante, más divertida que cualquier otra cosa que usted jamás pudo haber soñado en su momento más creativo. Porque Dios es su creador. Él es su hacedor. Él programó su ADN en su computador, maestro. Y sabe que cuando usted se conecta en ese circuito, usted está en buen camino a las cosas más emocionantes y entusiastas que jamás Dios puede hacer en la vida de una persona. Quiero decirle que si no volvemos a esa comprensión de cómo funciona la vida cristiana, vamos a continuar siendo presionados desde afuera para adentro para ser los ejemplos más débiles de la iglesia de Jesucristo que jamás se haya visto. Quiero presentar el reto de que piense en qué punto se encuentra. ¿Ha permitido que el mundo lo presione para embutirlo en su molde? ¿Ha hecho algunos acomodos a fin de que sus iguales lo acepten? ¿Ha avanzado por el camino alejándose de las cosas del Señor en lugar de acercarse a ella? Esto es lo que he aprendido al estudiar la Carta a los Hebreos. Escuche con atención. Nadie se desliza hacia la santidad. Nadie. Nos deslizamos alejándonos de la santidad. Para ser santos tenemos que ser proactivos en nuestras vidas y decidir esto es lo que Dios me ha dicho y eso es lo que voy a hacer. Le animo a que tome ese tipo de posición radical en cuanto a su fe. Si hiciéramos eso apenas en los aspectos que representamos aquí, pondríamos de cabeza a toda nuestra comunidad. Si llegamos a ser cristianos, no solo de nombre, sino por la gracia de Dios, todo lo que Dios quiere que seamos. Si el próximo domingo, por ejemplo, nos acercamos a nuestro pastor y le decimos «Esta semana Dios me habló al corazón y quiero darle a Dios todo lo que tengo para dar», Muéstreme cómo puedo ayudar. Después de que su pastor se recupere del susto y vuelva a levantarse del suelo, lo pondrá a trabajar y usted dirá que es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Quiero que se una a mí para orar que de alguna manera este mensaje de fe radial en Jesucristo y obediencia a su voluntad empiece a esparcirse en nuestras iglesias, empezando con nosotros y que así podamos empezar a determinar una diferencia en el mundo al que Dios nos ha llamado. En ocasiones alguien me dice, doctor Yerembaña, ¿cómo quisiera haber vivido en los buenos días de antaño cuando había reuniones de avivamiento durante vacaciones y la iglesia era tan grandiosa, quisiera haber vivido en esos buenos días de antaño? En primer lugar, no estoy muy seguro de que en realidad hubiera algo que se pudiera llamar los buenos días de antaño, pero... En realidad, da lo mismo que usted desea haber vivido entonces porque usted no vivió en esos días. Así que esto es lo que tenemos que entender. Estoy convencido de que Dios me puso en esta tierra en el tiempo específico y exacto en que Él quería que yo estuviera ahí. Sea lo que sea que tenga lugar en el mundo que me rodea hoy, estoy aquí según el plan de Dios. Yo podía haber sido un hombre en la época del renacimiento, o podía haber nacido en el Antiguo Testamento, o podía haber nacido en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el Dios Todopoderoso en su omnisciencia y antes de que el mundo empezara dijo, David Jeremiah vivirá en este periodo determinado de tiempo. Mi padre me presentó en una ceremonia de ordenación el reto de servir a la generación a la que he sido llamado a servir por la voluntad de Dios. Así que quiero que se unan a mí. Dejemos de quejarnos por los problemas que tenemos. Reconozcámoslos, pero digamos, Señor Dios, gracias por confiar en mí y por ponerme en esta generación para servirte por la gracia de Dios. Eso es lo que voy a hacer. Y a lo mejor usted ha escuchado este mensaje y está preguntándose, pues bien, yo nunca me he entregado a Cristo. Pastor, ¿qué debo hacer? lo primero que tiene que hacer es entregarle su vida y corazón a Jesucristo. Lo primero que tiene que hacer es dejar todas las cosas que han sido tan desilusionadoras para usted, porque esto sé, mientras usted no conozca a Jesucristo personalmente como su Señor y Salvador, usted no sabe lo que es el gozo en la vida, usted sigue persiguiendo todas estas cosas que persigue, tratando de hallar felicidad, nunca la hallará. Porque como ven, Dios le creó un vacío de forma de Dios en su interior y mientras Dios no resida en ese lugar, usted nunca se sentirá satisfecho. Por todas partes abundan las aventuras sexuales, abunda licor y drogas fuertes por todas partes y por todas partes hallará cosas que usted quiere poner ahí, cosas que siempre le dejarán vacío. Pero cuando usted haya a Jesucristo como su Salvador personal y Él entra a vivir en su corazón, usted será una persona satisfecha. Una persona realizada. En esa ocasión, muchos recibieron a Cristo. Recuerdo esa ocasión en particular y cómo Dios usó su palabra y cómo su espíritu se movió entre nosotros. Siempre que se enseña la palabra de Dios y se le predica, eso sucede. Es emocionante verlo. Ahora, permítame recordarle, al concluir esta serie hoy, que tenemos una guía de estudio para este libro. También tenemos un juego de discos compactos para darle toda la información grabada que hemos estado transmitiendo en los programas de radio y mucho que ha sido editada a fin de que el programa quepa en el tiempo disponible. Luego, por supuesto...